Observatorio. ahora que sí nos ven. Hola Laura, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien Laura, muchas gracias por prestarnos un poco de tu tiempo, este, un poco a, a la disparada hoy lunes, pero este, bueno, nada, se nos hace fundamental eh, volver contigo y con el trabajo del observatorio siempre, siempre, porque nos parece este, sumamente importante lo que hacen pero los resultados son geniales, está muy bueno para comunicar y lo último que tenemos en la mano es este, este análisis, este, este detallado análisis de la violencia política que hay en la Argentina y que está genera, está asociada a la cuestión de género. ¿Nos contás, Laura, por favor? Sí, la semana pasada vimos a conocer, publicamos un informe que hicimos sobre... Eh, La, la violencia política en Twitter, específicamente. Eh, Nosotras lo que hicimos fue analizar los tweets a algunas candidatas a diputadas nacionales. De, en, pusimos una fecha del 12 de julio al 12 de septiembre, era la fecha de la campaña de las PASO, y analizamos los tweets de Miriam Bregman, de María Eugenia Vidal, de Victoria Tolosa Paz, Manuela Castañeira y de Cindia Fernández. La idea era ser también representativa de distintos espacios políticos que tienen distintas ideas eh, económicas, de género, eh, sociales, culturales, para dar a conocer que todas y todes sufrimos violencia política aún hoy y que eh, eso se reaviva y se masifica mucho en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, donde vemos como mucho más arraigado ese tipo de violencia. Hay que recordar que la violencia política en su tipo, en su tipología y eh, la modalidad de política pública de violencia de género están incorporadas en la ley 26485 desde el año 2019, o sea que están contempladas y que es una violencia más que nosotras tenemos la necesidad de denunciar y que aparte lo que produce eh, son barreras para que nosotras tengamos una libre participación dentro de los ámbitos políticos que históricamente fueron masculinizados. Tal cual. Bueno, esto también aporta a que eh, otras mujeres, jóvenes, viejas, de la edad que sea, estén observando la posibilidad de participar en la vida política, Laura, y estas violencias este, las van a estar cruzando, las van a estar amedrentando y les van a estar haciendo recalcular si quieren participar o no de la vida pública política. O sea, está desalentando la participación. Es por eso. Cual. Detect detectamos fácilmente ahí que estas violencias entonces son antidemocráticas. ¿Está bien, Laura? Sí, es, es exactamente así, porque cada acto de violencia, es, de violencia machista es un acto contra todas las mujeres y también diversidades sexuales que quieren participar en cualquier ámbito y en el ámbito político es donde ahora Eh, se pone quizás más la lupa porque era algo que también estuvo invisibilizado durante muchísimos años la incorporación de ese tipo de violencia de la ley también le dio otro marco y otra visibilidad y nosotras vemos eso con eh, muchísima preocupación porque de todos los tweets que nosotras analizamos de manera manual también para poder clasificarlos, veíamos que eh, en muchos de los casos en la mayoría, en realidad de los casos lo que sucede es que hay Eh, insultos que refieren a el desprestigio o el menosprecio de la capacidad de esa candidata o precandidata diputada Como si las mujeres no pudiéramos estar dentro del de sistema político Que es un ámbito de, de varones históricamente o estereotipado también de esa manera Como si no tuviéramos ni la formación ni la militancia Y si la tuviéramos no vale por el solo hecho de ser mujeres o de disidencias eso también sucede Otra de las cosas que también veíamos es que hay tweets que tienen que ver con insultos eh, donde obviamente ya los comentarios que son, eh, hacen referencia a la sexualidad o que son directamente misóginos están como bastante a la orden del día. Y después también veíamos con mucha preocupación el lenguaje o comentarios racistas. Por ejemplo, en el caso de Miriam Breckman se hace en muchos casos referencia a, al judaísmo. Eh, y eso lo vemos con mucha preocupación, viendo ¿no? cómo eh, está haciendo el avance de la ultraderecha, que ya conocemos o estamos como reconociendo ahora en el país, pero que es un movimiento regional y también eh, cruza digamos ¿no? el, el océano y ya tenemos ejemplos en Europa también de movimientos antiderechos de ultraderecha que lo que hacen es principalmente cercenar los derechos de las lo que le llaman las minorías, pero que en realidad somos la gran mayoría, que somos las mujeres y diversidades sexuales. Qué bárbaro esto del fenómeno verdaderamente planetario, podríamos decir. Hay muy pocos lugares donde no están lidiando con estas ultraderechas este, destructivas, ¿no? Y que, que parecen querer venir por todo a, a la hora de destruir derechos, sobre todo. Y bueno, la violencia es una metodología en donde les vamos a reconocer. ¿Hay una manera, Laura, de, de medir si hay eh, un incremento de estas violencias o, eh, digo, eh, a lo largo de los últimos 20 años, por ponerle una medida, Laura? No sé si medirla, pero lo que podemos ver, como a simple vista, es que hubo como que una visibilización de esa violencia, ese discurso que... Eh, va contra ellos dicen contra ese sistema y que lo que único que hace es violentar personas ya sea por su condición de género ya sea por eh, su, su pertenencia a alguna religión o a un país que no es el de Argentina por ejemplo eso lo que termina haciendo es actos de discriminación eh, violencia no y hoy en día lo que vemos por ejemplo, con la violencia machista específicamente, es que eh, no sabemos si hubo como una suba, digamos, de casos, por ejemplo, en la violencia política, sino que lo que se hace es hablar muchísimo más del tema y siempre que se habla y se hacen, por ejemplo, notas como esta, eh, a cada persona que sufrió ese tipo de violencia o que está sufriendo esa situación de violencia, le hace un clic y piensa, esto que estoy naturalizando no está bien, me están violentando me están maltratando, tengo derecho a defenderme, tengo derecho a ir a algún lugar a hacer una denuncia para que esto no me siga sucediendo. Entonces creo que eso eh, es muy bueno, la visibilización hace que por ahí aparezcan más casos y esos casos también alienten a otras personas a poder denunciar y salir de esas situaciones de violencia. Ahí este, han estado observando también a las violencias este, políticas eh, que que tienen que vivir algunos eh, candidatos también, Laura, o solo candidatas? No, solamente de candidatas, nos centramos en, en las cuestiones más de... como la cuestión de género y lo que están sufriendo candidatas a diputadas nacionales en este momento, eh, en el cual eh, es un momento de, de, de campaña, en el cual se juegan también un montón de disputas no dentro de no solamente entre partidos, sino al interno también de, de distintos partidos, y que lo, lo que tratábamos también de demostrar es que es un fenómeno transversal a las ideologías políticas, porque tenemos de, sufre violencia en Twitter desde María Eugenia Vidal, eh, pasando por Miriam Bregman, pasando también por Manuela Castañeira, Cintia Fernández, digo, esto es transversal y es una buena forma también de demostrarlo y que, como vos bien decías antes, cada acto de violencia es un acto como aleccionador para otras mujeres y también diversidades sexuales que quieren participar de la política y que esas barreras que se ponen son barreras para poder ejercer bien no solamente nuestro derecho a participar, sino eh, para que funcione plenamente el sistema democrático. Tal cual, tal cual. Bueno, vemos qué pasa con las mujeres y con las diversidades. En el caso de los hombres, eh, por ahí la violencia política que puede eh, encontrarse, Laura, eh, no, no afecta de la misma manera, no tiene que ver con el género, y e incluso este, me, me parece, a la distancia, que es mucha menos. No es violencia de género si se trata de varones cis, que eh, se pelean, digamos, entre ellos, por ejemplo, en una disputa política. Eh, sí puede llegar a haber eh, distintos tipos de violencia que se conectan por ahí con la violencia machista que tiene que ver con la construcción de esas masculinidades en el ámbito político, donde todavía quedan como resabios de la construcción de ese candidato como el macho, el que viene a poner el orden, el que grita... Eh, el que desprecia también a la mujer aún siendo compañera, por ejemplo, de partido. Eso sí eh, lo podemos ver, en detrimento ¿no? de, de otros eh, candidatos, u otros militantes que en realidad eh, están luchando y militan día a día para poder hacer algo mucho más paritario y libre de violencia para que todas sus compañeras también puedan participar. Eso también es importante porque nosotras sufrimos situaciones de violencia política y necesitamos que los compañeros varones cis eh, intervengan en esas situaciones, no para salvarnos, sino tam también para generar conciencia de cuáles son sus prácticas como expulsivas dentro de los mismos partidos, también de los sindicatos, porque eso también sigue sucediendo dentro de los gremios, y eso también es muy importante, necesitamos que se tomen conciencia y actúen en consecuencia. Definitivamente, Laura, hay que poner en evidencia además a la violencia cuando se la detecta, ahí nomás, en el acto. Eh, y hablando, si querés, este, ahora ya, eh, por supuesto, te estamos sumamente agradecidos, Laura, por este rato, pero si te parece, eh, eh, te, yo te comentaría algo de Twitter, que me parece la verdad un mundo demencial de violencia, una violencia permanente, este, si hay alguna que, a la que no accedí todavía, es a esa red. Así que este, nada, te, te, te pediría a vos, no sé si sos usuaria, eh, que, que reflexiones con nosotros sobre Twitter. No, me parece que Twitter es una gran herramienta de comunicación, como todas las redes sociales, para comunicarnos también directamente con, con cualquier persona. Pero también hay que construir una ciudadanía eh, digital para poder nosotros también saber cuáles son nuestros derechos. Muchas veces estas plataformas lo que hacen es dejarnos medio desamparadas y desamparadas porque como que no hay a quién reclamar. Uno por ahí ve un tuit eh, que es un, una, es un hostigamiento, un acoso, una violencia hacia alguien y lo denuncia. Y no sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Es como que es un gran como monstruo que internacional, que no sabemos hacia quién dirigir esa queja y qué hacen también con esa denuncia. Mucha gente también se mueve muy impunemente, eh, acosa, hostiga, y no, no es gratuito recibir un hostigamiento. En lo particular hubo eh, ciertas situaciones en que por ahí quedé como atrapada en algunas contestaciones de Twitter y qué sé yo, y de repente eh, no recibí demasiado, pero con lo poco que recibí te replanteas bueno, sigo participando de esto, sigo <risa> comunicándome de esta manera, ¿cómo alguien te puede hostigar libremente por pensar diferente? Aunque, aunque una eh, sea respetuosa en la respuesta. Y la, el consejo es no desanimarse, como no dejar de <risa> que lo, eh, el violento gane también esos espacios. Es muy importante que nosotros sabemos que eso es violencia, Y que podemos también denunciar que eso es violencia y que está mal. Nosotros vemos también muchas veces que, por ejemplo, a la legisladora Julia Fernández se la ataca y se hace una vez por semana, se le hace trending topic eh, hostigándola y tuvo que cerrar en un momento su cuenta de Twitter. Eh, digo, y ella es legisladora. ¿Viste? O sea, ¿qué le queda también a una ciudadana común que quiere participar y que la hostigan? Y igual, o sea es comparable, digo, porque son dos personas que no merecen en ningún momento ese tipo de La tenía no. represente vos sabés que hablamos con Paola, con la productora, y le digo, ¿y por qué no está Ofelia acá? Y me dice, no, eh, Pablete, es sobre las candidatas que se hizo claro. este estudio. Pero sí la tenía detectada como una de las que más violencias sufre, y ahora me lo confirmás con esto de que la hacen trending topic una vez por semana. La verdad es que ojalá que este país este, podamos decir el día de mañana que tenemos una sociedad un poco mejor y que eh, tenemos un poco de violencia menos circulando entre nosotros, aunque no pensemos o aunque estemos abismalmente distanciados por la cuestión ideológica con algunos sectores, pero la violencia no nos hace falta a nadie. Eh, Laura, eh, buenísimo el trabajo del observatorio como siempre, pero... Eh, además, este, ¿qué viene? ¿Se viene un taller ahora esta semana? Ay, sí, justo quería <ríe> decírtelo. muchas gracias. Eh, este miércoles 27 a las 18.30 vamos a dar un taller sobre ESI, que lo que tiene de particular, es un taller virtual, que lo que tiene en particular es que es para todos, para todas y para todos. O sea, no es solamente para nosotros. Siempre cuando por ahí nos dicen taller de ESI, que pensamos que son para los chicos de secundario, para las chicas de primario. Y este es un taller que incluye a todo quien quiere participar, porque nosotras, por ejemplo yo, que tengo 34 años, eh, mi único taller de ESI en el colegio fue una charla de una marca de tallitos Entonces, digo, para toda esa generación que no pudo tener ESI correctamente como debería ser, bueno, nosotras... Eh, hacemos un humilde acercamiento para todos, y todos aquellos que quieran participar de ese taller, que se va a dar el miércoles 27, 18.30. Pueden inscribirse, están los links en todas las redes sociales y en la página que es ahora que si sí nos ven, Muy bien, yo los estoy compartiendo a los flyers directamente, lo voy a compartir también al del taller, así las personas que nos están escuchando, Laura, hacen un clic y consiguen conectar con este taller de ESI que inclusive le podríamos, se lo podríamos recetar a alguna persona que trabaje en la docencia también, Laura. Obvio, es abierto para todas y todos y todos quienes quieran participar y porque y sabiendo que cuanto más información tengamos sobre educación sexual, más libres vamos a ser, más eh, una sociedad más justa, más igualitaria y libre de violencia vamos a, a tener, así que eh, están... Todos, todas y todos invitados a participar, incluidas las dos. Buenísimo, Laura, muchísimas gracias por este rato, por, ap por apoyar a la siesta que no fue cada vez que te molestamos, que te picamos el celu. Este, muchas gracias, eh. muchas gracias también por vuestro laburo en el observatorio ahora que sí nos ven. No, muchas gracias a ustedes y nunca es una molestia, un placer. Gracias, gracias. gracias. Hasta pronto. Laura Osus del observatorio.